Hola, buenas tardes. Estamos con mi compañera acá en Onda 80. vamos a hablar de la de Boca no, de Boca versus eh, Cerro, eh, Cerro Porteño y... eh, ¿Cómo estás vos, Gerard hoy. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, vos Bien, bueno, le queremos decir que este es el programa número 14 Son las 4 y 10 de la tarde Y eh, bueno, vamos a estar acá con mis compañeros Hablando un rato, jodiendo Ya que muchos se fueron y nos dejaron solos Bueno, se fueron, están acá Pero no hablan porque tienen ver. vergüenza Y sí, la que tenía que estar se fue, no sé qué bicho le picó ahora. Tienen cuiki. Y eh, bueno, vamos a escuchar un, un tema de, bueno, un remix de Perreo. Bueno, seguimos acá en Onda 80 con mi compañera Gerald. Son las 4 y 13. Y le queremos recordar que este es el programa número... 14. 14. Y bueno, vamos a estar hablando con mi compañera sobre... Parecen dos ratas ahí mirando. <risa> bueno. Vamos a estar hablando sobre la nasta. Sí, eh, bueno, contales cuánto subió y todo eso. Bueno, eh, cada vez en... Cada vez más argentinos cruzan a Brasil y a Paraguay para cargar Nasta. Eso y... lo tenía que decir yo. Sí, Ay, por qué no hablamos? Y porque te estoy diciendo que digas cuánto sube. Ver, ya está, ya está. Ay, Dios, qué boludo. Bueno, <risa> <risa> eh, El litro de Nasta Super en la Argentina ya está... Cuesta más de... Cuesta más de 17 pesos. <risa> <risa> 17 pesos. <risa> Tras el aumento. Así escribió Miguelito 30p por ahí decía, 7p. <risa> <risa> Tras el último momento. Eh... Tras el último momento. <risa> Anunciando las sumas de. Para admitir que quería el No se entiende bueno 17 pesos ya la napta no? la onda es que subió y nada más subió y no todos van a poder seguir viajando me parece que la mayoría va a tener que ir a pie ahora sumo, ya aumentó la sube y vamos, Mada, vamos a esperar el, a que no mete la SUBE más fácil de sube el sub de todo me parece que vamos a empezar a ahorrar y comprar bici porque ya ni la napta ya se puede comprar creo que ni a bici se pueden comprar tampoco para inflar la bici te cobran Y sí, siempre cobran a los oh. ¿Qué O. Bueno. Y bueno, Macri su Macri los precios subieron, ¿no? Subieron no. los pre... Macri subió los precios. Bueno, subieron los precios Macri no. Bueno, sí. Me está cansando Hay, banana se de se mierda. Subió. A su auto y se Bueno, eh, bueno, sí, subieron muchas cosas ¿no? <risa> Macri no es eh. Bueno, subieron La nafta la sube todo ¿En serio? Pero Macri no subió Ahí está, ahí te gusta <risa> Bueno eh, Subieron los precios Macri eh, no <risa> Bueno. Van a subir las cosas y... y van a seguir subiendo las cosas Sí, van a seguir subiendo Y no, no el bolsillo de todos va a poder dar Y como también suben los precios y.. Sube Macri. Uff, ah, no. no suben, los, suben los precios y.. sacan trabajo a las, a las personas. Y sube Macri. Ay, like. Eh bueno, vamos a escuchar. Ay, un like tema dice. Ah, no. vamos a escuchar Casa eh, Sola. No, Latin Fresh. Y Macri sube. Tu vinite vero Bueno, seguimos acá en el 80 con compañera Sherry Nicola. y Sheri Nicola. Giri Nicola. Bueno, vamos a estar hablando de... Boca. En verdad de fútbol. Bueno, sí, fútbol de Boca. Pero lo no único que sabemos de Boca, porque los demás equipos no existen. Bueno. <risa> y... De Boca, a ver. Bueno... Sí. Eh, Va a jugar mañana... Mañana juega. Mañana juega Boca contra, contra Cerro, Cerro Porteño. Porteño. Y bueno. Por la Copa de, Por la edad por la Copa de Libertadores. Que, bueno, el equipo de Boca va a estar espera, Va a esperar. Espera, recibir. A Cerro Porteño por la Copa de Libertadores. Carlos. <risa> Carlos Tevez, ¿quién no? Entrenó durante la semana por un. por un golpe en el pie. ¿Qué golpe no? No estoy sí. enterado en el, eh, Participó hoy del ensayo técnico. Ensayo técnico en el, en el, en equipo, el equipo de Paraguay. En el equipo titular. Bueno, me comienza por Sí, Argentina. <risa> TV juega en boca? Argentino. <risa> ¿Cómo juega? Bueno. Jue bueno. Ah, no, viste cómo me cansaste recién, viste que feo que es. <risa> bueno, Macri <risa> sube. <risa> <risa> eh, mira, tipache. Con bueno, el equipo titular que se enfrentará. Y Macri sube Enfrentará mañana a Cerro Porteño De Paraguay por, eh, ¿Qué bueno, Por la revancha de los octavos Octavos de finales Antes de que sigas, le damos gracias a Miguelito Que tiene las letras re bien, se reentienden, ¿eh? Sí, no. Si así iba a ser el trabajo práctico hoy Decir que tú y yo <risa> <risa> bueno, Por octavos de finales Por la <risa> Copa de los actores Descanso dices. la Copa Libertadores va como tres y llega el, el, el Libertadores Tras el triunfo dos a unos en Asunción. ¿Qué sé? Miguelito la conferencia. Oh. Ah, bueno pues bueno, no sabemos más nada porque bueno, Miguelito escribe todo mal. Eh, bueno, mañana respecto. juega River. Y no, no hoy juega River. Ah sí, hoy juega River. Hoy juega River juega. Boca. y mañana juega Boca Cerro Porteño. Con quién juega River no tengo idea. No sé. River, River no existe. No. Son los fantasmitas. ¿Contra quién? Independiente de... Independiente de por ahí, pero el de Argentina no es. <risa> bueno, y Boca jugaba contra... Mañana... Cerro Porteño. Jugaba Boca contra el Cerro Porteño. Y bueno, como ya Miguel nos dejó sin información, vamos a escuchar un tema de... Casa Solán. Y bueno, Miguelito, gracias por tu información. Ik denk ik dat Bueno, estamos acá eh, en onda 80, como recién le estábamos informando. Bueno, ya hablamos de todo un poco con mi compañera. Estamos acá con Mucha mi compañera. información no teníamos porque bueno, eh, hoy se fueron casi todos, vinieron y se fueron, entonces quedamos sí. nosotros y un par más, pero tienen Twitter y no Bravo. quieren hablar. Bien. ¡Gracias! Gracias está? Sacando el programa adelante. Uy, sí. uy estábamos al aire. Oh, oh perdón. Bueno, Pura, eh, eh, eh, eh. con mis eh, compañeros, eh, compañeros eh, acá que están eh, escuchando, pero no, no hablan, eh. pero bueno, no saben, no tienen mucha información y la primera vez que vienen. No es y, la primera vez. Bueno, no es la primera yo, vez, yo, pero ya <risa> Y bueno, bueno. nos vamos a estar despidiendo porque ya no tenemos más nada que hablar y bueno, no como yo, no tenemos yo, más yo, información. Yo fui para bueno, el taxi eh, gracias Gerald por estar acá nuevamente. No hay por y, dónde. <risa> No hay por qué ah, bueno. no hay Ya problema. pasa el chavo ¿no? Bueno, a Johnny Por estar acá Le damos gracias a Miguelito operador. Por Me las letras hermosas Por la información Y gracias por encontrar mi saquito Ah, por cierto Como buen amigo que soy Le encontré el saquito ¿Qué de... fue Miguel? Mi compañera acá presente, Gerald, se desliga del colegio, perdió el saquito. No, lo me lo olvidé, lo perdí en la calle. Bueno, lo perdió en la calle, después como yo buen amigo... No, no, perdí en la calle. Ah. Como yo buen amigo, empecé a buscarlo. <risa> ¿Qué lo, vi un chanta que tenía el bolsito y se lo saqué, porque sabía que era de mi compañera. Ese que le metió una ñapi. <risa> le tuve que pegar si ¿no? Nada, lo estaba tirado en la calle y como buen amigo se lo llevé hasta la casa. Porque soy buen amigo, por eso. Pegaste un grito nomás y <risa> yo te tuve que decir... Shh. Y acá, bueno, Alexi también como operador, aunque hoy no hizo nada, pero siempre está acá presente. Está jugando al GTA. Sí, vicio. De eh, bueno, acá también el chino. Eh, Elías. El chino Elías. El Nico Delong, <ríe> ya que hablen Victor. así. Después Víctor, acá presente también, como siempre, Nico. Nicolás Paz, después el Y profe los profesores que siempre nos ayudan, pero hoy no sé qué pasó, que no nos pusieron nada. <risa> y, y, <risa> el profe Rubén y el profe Andrés. Después el bueno, bueno. profe Andrés Facio, que siempre está acá ayudándonos y cagándonos a pedo como siempre a veces. Pero aunque a veces tiene a razón. A veces todos los días nos caga a pedo. A veces tiene razón. <risa> bueno, eh, A veces. Chao. Gracias por escucharnos. Bueno, gracias por escucharnos y fue bastante cortito hoy nuestro programa. Sí. Son las 4 y media, van a ser. Y bueno, les recordamos que es el programa número 14 y. Chao, gracias. Me no está muy bien.